Los amo, mi gente, de verdad. Barra tras barra. De corazón a corazón, eh. Lo que veo, lo que siento, lo que creo. Para mi gente. 全然違う。あんた La mala suerte se avecina, decía el dueño de la tienda. Cuando corrí a la cortina y observaba que yo andaba por la e s q u i n a melodeando por la cuadra, como viendo preparar una movida. Con razón que me inventaron tanta causa. Así que llegó el momento que tuve que poner pausa. Si la mala vida c a n s a y rompe todas las balanzas, jugué tanto con el diablo que ahora tiene desconfianza. Aunque yo nunca quise volverme su amigo. Yo lo、no、quiero bien lejos, pero él sigue de testigo. Cuando salgo, cuando bailo, cuando canto, cuando escribo, cuando duermo, t a mi. b é n よし、みんなのことはあなたのことです。 Y el cerebro en blanco. También tengo un mundo de sensaciones como Sandro. Yo no sé bien si soy feliz, pero estoy intentando que cuando me llegue la muerte me enganche rapeando.、Eh. Muchísimas gracias, mi gente.、Eh.